día, Pablo. Buen día la audiencia. ¿Cómo te va? Bien, bien. Eh, José, eh, te convocamos por una nota que ha presentado, ha elevado ahí al Instituto y bueno, eh, al SEMPRE eh, UTELPA, eh, realizando algunos planteos eh, sobre la cobertura que brinda la obra social. Eh, ¿qué, ¿Qué nos podés contar de, de, de la nota y qué respuesta le, le van a dar a, al gremio? Bien. Eh, bueno, ahí ya se está logrando la, la nota. Estimo que hoy va a estar saliendo la respuesta ...formal de la nota que ingresó el, el martes de esta semana en, en reunión de directorio. Mm. Eh, básicamente la nota plantea tres puntos. Uno es conocer cómo es la actualización del, del valor del bono consulta. El bono consulta tuvo un incremento ahora en, en agosto de este año... Y lo que plantea eh, básicamente UTELPA es eh, conocer cómo es el mecanismo, esto está establecido por una resolución de directorio, donde la actualización del, del coseguro, el copago que, que paga el afiliado al momento de acceder a una consulta, eh, tiene no un incremento automático, pero sí atado o relacionado al incremento salarial. Eh, nosotros tenemos un análisis de los últimos 18 o 19 años, este, de cómo ha venido evolucionando el incremento del bono consulta en relación al incremento salarial, Y, y lo que podemos decir y, y esto lo, lo decimos con, con cierta tranquilidad es que bueno que el, que el aumento del bono consulta siempre estuvo por debajo de los incrementos salariales en términos relativos siempre hablo en términos relativos para que se entienda que, que no afectan los incrementos del bono consulta a cualquier incremento que pueda tener el salario prácticamente los aumentos salariales triplicaron a los incrementos que tuvieron los bonos consulta en los últimos reitero un análisis que se, se viene manteniendo hace aproximadamente unos 18 20 años claro. a cuánto está joé hoy el bono 200 pesos el bono consulta 200 pesos mm. sí, esto comparado de... compa y comparado con otras obras sociales eh, así que sean parecidas a siempre sí, está en, en, parecido relac en relación a las eh, a las sindicales acá eh, hay, hay cierta eh, variedad digamos mm. y, y hay casos donde cobran 300, 400, ah. o sea, es un valor razonable en relación a lo que hay en el resto de, claro. de del mercado, digamos, básicamente. Sí, sí, sí, sí está bien. Este, y, y como que también sí. hay otras que cobran menos, que, que bueno, que tal vez porque aportan algo al, al gremio puntualmente, digamos, mm. y otorgan algún beneficio adicional, eh, pero pero es, es razonable en función de lo que hay en el mercado, incluso en el país también, ¿no? Claro. Eh, y me decí que esto que se hace cada, una vez por año cada seis meses que, cada cuánto se, se actualiza realmente se venía haciendo una vez por año ahora ahora se habían acumulado algunos este aumentos que no se habían otorgado al, al, al bono consulta en relación mm. a los incrementos salariales mm. y se hizo este excepcionalmente un, una, un, una actualización en agosto pero generalmente se venía realizando sobre fin de año una una vez al año está la periodicidad un poco se define desde el directorio a ver en qué momento se realiza si bien Hay un mecanismo semiautomático, siempre uh -huh. se, se acuerda con el directorio del instituto en qué momento actualizarlo, ¿no? Claro. Eh, José, uno de los planteos que hace UTELPA es la cobertura de medicamentos, que dice que hay algunos medicamentos que no los cubre la obra social. ¿Esto es así? Con, con respecto a eso le vamos a pedir una aclaración a qué, a qué medicamento se refiere, básicamente. este Si es un... puede que sea alguna alguna medicación nueva que haya aparecido en, en este último tiempo, o puede ser que nos ha pasado en, alguna, en, en algunos casos medicación que no tiene la suficiente evidencia terapéutica y o que existen alternativas terapéuticas dentro de lo que dentro de lo que reconoce siempre básicamente Ajá. pero para, para dar una respuesta concreta sobre ese punto se le va a pedir una aclaratoria a qué medicamento se refiere lo mismo con respecto a hacer una mención sobre eh, profesional. algún profesional de Ajá. alguna rama que no está atendiendo también se le va a pedir alguna aclaratoria porque siempre no tiene convenios caídos o alguna especialidad caída dentro de los convenios que tenemos vigentes, eh, con lo cual también se va se va a pedir en a, a qué rama de especialidad se refiere con, con que no hay, o que hay corte de servicio, básicamente. Sí hay como pasa permanentemente, no es algo reciente, que hay bajas y altas permanentes de prestadores, esto es, es una decisión del prestador que debe trabajar con, con determinada obra social y lo mismo tiene la libertad para trabajar con siempre de la misma forma pero así como se bajan prestadores permanentemente ingresan nuevas ofertas prestacionales en la mayoría de los clubes, ¿no? ah, o sea que eh, eh, siempre garantiza que tiene convenio vigente con todas las especialidades médicas de, de sí, que atienden sí, sí. aquí. Eso, eso es así. Eso está así, por eso se ah. por eso se pide una aclaratoria puntual, eh, se va a pedir una aclaratoria puntual a Autelpa que se refiere con, con baja de, de, de prestadores en determinadas ramas de especialidades. Ah, está bien. Puede haber algún profesional que no está atendiendo con siempre pero eso no quiere decir que en el mismo rubro haya otros que sí. Que en sí. el rubro no haya, claro. no haya otros profesionales, tal cual. Tal ah, cual. bien, bien, bien. Y bien. Eh, con respecto a la cobertura de medicamentos, ¿qué cobertura se siempre eh, en porcentajes? A ver, en, en eh, todo lo que es patologías eh, de, de alto costo y alta complejidad, va todo con cobertura del 100%, llamémosle oncológico, hemofilia, HIV, diabetes... Eh, Bueno, hay un montón de enfermedades que son patologías que nosotros las denominamos de alto costo eh, y, y de alta complejidad las patologías, que generalmente son todas crónicas, eh, o, o gran parte de ellas son crónicas. Eh, eso, la Orocial, tiene una cobertura del 100%, después tenemos el rubro de lo que es las patologías crónicas y después lo que son las patologías que le llamamos eventuales, que es cuando uno tiene algo, algo esporádico y, bueno, en, en ese caso la cobertura eh, es más baja. A ver, eh, depende mucho también del afiliado, la marca que elige, porque eh, siempre lo que tiene es un, un mecanismo que la verdad que, que es muy interesante y muy reconocido incluso a, a nivel país por, por por muchos financiadores o por, o por los mismos prestadores, digamos, en, en la forma en la que se otorga que establece a nivel de marca, de perdón, a nivel de droga y a nivel de presentación un valor fijo, con lo cual... Al elegir la marca uno puede tener mayor o menor cobertura, ¿sí? Ah, varía la cobertura según la marca. Eh, claro. Ah, uno mira. cuando elige una marca cuando va al, al, a la farmacia y uno elige una marca este más, más, más barata, digamos, lógicamente que le queda mucho menos a pagar al afiliado de su bolsillo, digamos. Esto claro. es, es un mecanismo donde también se insiste mucho con el afiliado que al momento de tener que ir a la farmacia, lo mismo se le pide a la farmacia, es que informen a los afiliados cuáles son las alternativas de marca que existen porque sí. lógicamente dentro de, de ese paquete de drogas y presentaciones puede haber una variación en algunos casos hasta el doble una no. marca respecto que otra claro. porque al no ver claro el, el gran inconveniente acá es que no al no haber una regulación del precio de medicamento una regulación por parte de políticas públicas que regulenen el precio de los medicamentos algo la verdad que es difícil pero es algo que, que en algún momento hay que llegar a una regulación de precio de medicamento que el, los precios lo terminan definiendo la industria y sí. Claro. y es un precio que no tiene nada que ver con el costo del medicamento que esta es otra cuestión importante aclarar el costo de producción de un medicamento no tiene nada que ver con el precio que termina disponiendo poniendo en el mercado la industria farmacéutica y, y bueno, es, es la verdad que es una industria muy fuerte desde el punto de vista de, de la economía que maneja de, de, de lo que representa a nivel mundial la industria farmacéutica pero que es preciso regularla porque esto es una constante que a todos los que estamos dentro del sistema de salud cada vez nos afecta en mayores términos porcentuales el impacto que genera el gasto en medicamentos y, y aún así a veces no se logra cubrir o, o dar las coberturas que, que uno quisiera dar. ¿no? Eh, en algún momento se impulsó la ley de genéricos en Argentina. Eh, eso a, parecía que iba a ayudar a que se bajara y no se utilizara tanto la marca comercial sino el genérico. Eh, después no, no, bueno se ve que la presión de la industria fue más fuerte y, y ahora eh, se utiliza eh, la, la marca comercial que eh, se impone. Sí, sí. Siempre, siempre igual nosotros, lo, lo esto ya lo tiene establecido hace mucho tiempo la obra social, mm. la prescripción es por genérico, nosotros siempre aceptamos ah. prescripción por genérico, no permitimos prescripción de marca, mm. pero siempre hay alguna recomendación por alguna marca puntualmente o incluso el mismo farmacéutico a veces puede recomendar alguna marca que tal vez no es la más conveniente el momento de, de tener que... De pagar el afiliado de su bolsillo y la función de la cobertura que le da la obra social. Eh, José, recién mencionabas que el, el gasto medicamento viene subiendo para la obra social, tanto como me imagino como para, para el afiliado también. Eh, es, es, ¿Significa un porcentaje importante del gasto que tiene el SEMPRE? Eh, sí, mi, mira te diría que este en estos últimos años eh, ha superado el, el, el 30% del gasto prestacional de la obra social. Cuestión que no es razonable, a ver, esto es no es algo que nos pasa, a vuelvo a decir, no es algo que nos pasa solamente a nosotros, sino que al resto de las organizaciones provinciales del país y a gran parte de los financiadores, este, hoy le está llevando prácticamente el 30% más del 30% de, del gasto prestacional. Con lo cual es, es un número muy preocupante, muy alarmante, porque los estándares establecen que los medicamentos deberían estar en el orden del 20%. Eh, con lo cual es, es muy... Es muy es muy impactante cómo afecta el incremento de esos precios de los medicamentos, eh, en este caso en las economías de los financiadores, ¿no? pero pero también en las economías familiares de aquellos afiliados que tienen que pagar o que tienen baja cobertura o que tienen o que no tienen tal vez la posibilidad de tener una cobertura de una obra social. ¿no? Claro, sí, sí, sí, del mismo modo impactan las familias. Eh, José, entonces, entonces hoy eh, sale la respuesta para UTELPA, eh, me decís. Sí, sí, sí, ah, sí, sí la, la respuesta se le va a estar dando... En, en realidad va a salir directamente para la directora porque la, la presentación se hace, se hace a través de, de la directora, ellos eh, los docentes tienen una representación dentro del directorio, uh -huh. este, con lo cual hay una directora que representa a los docentes activos y la nota va, va a salir a través de, de la directora. Bien. Mí José, no sé si quedó algo eh, que nos quieras contar, comentar, si no No, gracias. no, no si, simplemente aclarar algunas cuestiones, esto esto de la, de la actualización de de la cobertura de medicamento es algo que, que, que también se hace en forma habitual, este cada año y medio aproximadamente, cada dos años se actualiza, es algo que ya se venía trabajando sobre ahora para para hacer una nueva actualización, porque la última fue en marzo del año pasado. este bueno, eh, Suena un poco llamativo que, que se haya hecho en simultáneo una nota presentando algunas cuestiones este, en forma valga la redundancia formal ante el directorio para hacer alguna aclaratoria y en paralelo haya salido lo lo mismo en forma pública mm. este porque la verdad que no es que había habido algún planteo previo ni en el directorio ni ni acá al siempre con respecto a eso por parte de telpa puntualmente claro bueno pues son algunas jugadas que hacen eh, eh, algún gremio por o eso algún, debe, haber, debe haber algún debe haber algún otro otro motivo por el cual se hizo en forma simultánea este pero bueno nosotros lógicamente vamos a dar respuesta como hemos dado respuesta siempre a cada uno que, que ha planteado algo bien bien jose eh, gracias eh, como siempre y que tengas buen día no, no por favor gracias a usted y que tenga buen día.